que estamos en contacto con Luciano el papá de Nico, buenas tardes Luciano Juan Pablo Bertolini te saluda Hola Juan Pablo, buenas tardes y bueno, gracias por el llamado de, de la Pampa, bueno. la verdad que me sorprendió Bueno, bueno, gracias a vos por darnos un ratito, nos imaginamos que un poco andás a las, a las disparadas, pero bueno, bien vale la pena hacerle llegar a la audiencia este, todo lo que estás haciendo junto a tu compañera este, para cuidar y recuperar la salud de Nico. Nos contás brevemente, Luciano, por favor, eh, cuál, cuál es la característica de la enfermedad de Nico, qué es el neuroblastoma y cuál, cuál es la situación de él. Sí, sí, bueno, en inglés tiene un neurolastoma se llama estadio 4, que ya es cuando desparraman de células cancerígenas del cuerpo eh, y con tumor. Es una enfermedad bastante agresiva, muy agresiva, y se da en chicos menores de 5 años. Y bueno, a él se la detectaron cuando tenía 3. Cuando tenía 3 años le detectaron un tumor grande, del tamaño de una pelota de ping-pong, que estaba pegado a la glándula superior en la izquierda y, el, y a la columna, y ahí desparramó células cancerígenas por todo el cuerpo, eh, le, le hacía mucho dolor, no podía caminar, bueno, cuando lo detectaron lo estirparon el tumor, eh, automáticamente empezamos a hacer quimios, hicimos varios ciclos de quimios, 7, cada ciclo como menos dura 21 días, esto es referencia, se lo digo, ¿no? combinando varias drogas, y en agosto del 2020 eh, hicimos los estudios, un PET y una función de médula, se había limpiado la, la, la médula y, su, y no había más, eh, las captación de células cancerígenas, lo, lo cual la droga había dado resultado, pero bueno, había que hacer todo un protocolo para, para digamos, que la enfermedad no vuelva a aparecer, por lo cual se, se, se hizo un autotrasplante de médula en, en, en Rosario, en el Hospital Vilela, ahí estuvimos un mes internados, dio resultados, eh, y después de eso hicimos rayos en la zona donde estaba alojado el tumor para que no se desarrolle, eh, y ahí bueno se volvieron a hacer controles, dieron bien, se empezó el tratamiento con una droga llamada retinóico que madura células cancerígenas, por la duda, tres meses, y luego calificamos para hacer un, un tratamiento de inmunoterapia en el Hospital Austral de Buenos Aires, eh, en el cual ayuda al sistema inmunológico a defenderse de estos neurolastomas. Y bueno eso se hace durante un año, se hacen aplicaciones mensuales y cada tres meses controles, donde se hace el control de punción de médula y, y se entejorama con en, en mi, un diodo radioactivo que las detecta que de forma muy precisa las células cancerígenas. Bueno, veníamos bien cada tres meses y los controles se estaban dando de 10. En diciembre del 2021 bueno, hicimos los controles. Ahí fue, fueron geniales, estamos contentos. Antes de la fiesta, toda la familia contenta, porque ya había, pasamos casi, do, íbamos do por dos años sin enfermedad, no había rastro que aparezca. Y en marzo del 2022 22 cuando aparecimos, estaba todo tomado Así, pero en tres meses hizo un desastre. Se ha filtrado la médula... Eh, y con captaciones de células cancerígenas en la cabeza, en la pelvis, rodilla, codo, lo cual no fue un, una piña, porque eh, volvimos a cero. Por supuesto, Luciano, es totalmente... Volvimos a, a, a marzo del 2020. Comprensible y, esto de, de sentirlo como una piña, es este, bueno, le aclaramos a la, a la audiencia, que este tipo de enfermedad suele dar recaídas, Esto sí, un poco lo tenían en consideración, pero un poco venían este, disfrutando sí. de, de, de todo el esfuerzo que estaba haciendo Nico y que estaban acompañando ustedes. ¿Cuál es el camino sí, que queda por delante, Luciano, para, bueno, y, para, para ahí, Nico y por qué hace falta una ayuda solidaria muy importante? Bueno, entonces, eh, eh, lo, que ahora, bueno, lo que hicimos automáticamente con bueno, la oncología central, es empieza a ser quimioterapia de rescate, que se llama para como, apaciguar la enfermedad y limpiarla, Si bien la puede limpiar, lo que va a pasar es cuando él esté limpio, en tres meses va a volver, o no, antes, va a volver a caer, va a tener otra recaída, porque la enfermedad, estas drogas de rescate solamente como que la, la, la, la corren, pero no la eliminan del cuerpo. Entonces eh, eh, nos reunimos con, bueno, tenemos casos conocidos, uno de Guadalupe, creo que, que es de la Pampa, eh, y eh, Lara de Rosario, que están en, en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona tratándose también por una recaída de neuroblastoma, y bueno, eh, nos contactamos con ellos, después nos contactamos con el hospital, le pasamos todos los formularios, todos los estudios, le hicimos una entrevista con el referente que yo me memoro, el referente de neuroblastoma nivel, del mundo, y nos dijo que el caso calificaba, que Nico, porque él no tenía nódulos en el cuerpo y porque si bien había pocos células, no, no eh, se podía curar, eh, nos dijo que sí, que, que estaba calificado y que nos pasaron un presupuesto para eh, ir a hacer el tratamiento. Entonces recibimos ese presupuesto y ese presupuesto en pesos son 43 millones y medio de pesos, una guasada común de los, normales, de los mortales. ¿no? Eh, así que aceptamos el tratamiento y bueno, tenemos que ir a Barcelona a hacer un tratamiento de siete meses, apenas juntemos los fondos. Ahora esto, Luciano, la la obra social que ustedes tienen no los puede acompañar, no está. No, porque no está en Vademecún. ¿no? Esto habría que eh, tendrían estas drogas. Yo sé que por ahí eh, somos pocos, eh, son pocos casos. Pero si la droga estaría en Vademecún, las obras sociales, no le quería otra que cubrirla y podríamos, y se podría traer, porque tampoco la droga está en el país. Tal Entonces cual. no te lo cubren, no no te lo van a cubrir o si te lo cubren tenés que hacer acciones legales y si yo me pongo a, hacer, a litigar y, y si a mí en tres meses casi lo pierdo, imagínate si yo me pongo a litigar. Entonces no, no, ni siquiera lo pensamos, decimos bueno, juntemos la plata y vayamos para allá, porque mm. lo importante es que se con vida. Va, eso es nuestro, nuestra forma de pensar. Está bien y cómo queremos actuar. Está bien y nos parece completamente comprensible y lógico este, y por eso aprovechamos Luciano para charlar un ratitito con vos y ponerle de manifiesto estas novedades, si se quiere, a nuestra audiencia sabemos que por ahí vamos a tocar alguna sensibilidad y de alguna manera va a llegar cierta ayuda, mientras yo hablamos, estoy compartiendo en mi red social este, un, una una Dirección de Instagram que es todo por, sí. Todos por Nico 2022. Este, y al pie va a haber una nota periodística que, este, bueno, alumbra sobre, sobre este particular del que nos estás compartiendo. Por supuesto, contá con nuestra solidaridad y esperamos de alguna manera estar poniendo un grano de arena, Luciano. Bueno, bueno, muchas gracias por el llamado. A nosotros hicimos una página web que se llama eh, www, todos por Nico todo en letra. .com.ar, ahí estamos publicando todo el presupuesto, la, la, las campañas que estamos haciendo, cuándo dónde, dónde nos pueden ayudar, ahora dentro de poco vamos a tener nuestra cuenta benéfica que ya está tramitada, así que volcamos todo para dar la mayor transparencia posible ya que eh, el pueblo argentino nos está ayudando, hay que devolverlo por lo menos de esa manera. Muy bien, muy bien, así sea, y ojalá que la ayuda se reúna pronto, ojalá que sirva esta conversación para la campaña solidaria que hace falta para acompañarlo a Nico. Luciano, muchas gracias por este ratito. ¿eh? No, no, gracias a ustedes por llamar, y bueno, saludos a todo el pueblo de La Pampa, que sí, sí, es bastante trabajador, como siempre mi hijo me contaba. Así que bueno, abrazos grandes a todos. Un abrazo y nuestra solidaridad. Un Hay... abrazo, chao,